VLA Radio. VLA Radio. No, VLA Radio. VLA Radio. No m o estás diciendo bien. VLA Radio. Bla. Bla Radio. No, v l a Radio. v l a Radio. Bueno. Hola chicos, bienvenidos、eh, a un programa más de VLA Radio.、Eh, como ya saben, nos encontramos con. Luis, Luis, bienvenido y una servidora Belén. Hoy tenemos un repertorio de música bastante variada.、Eh, lamentablemente no hubo muchas peticiones en el Facebook, pero si quieren peticiones para el próximo programa pueden dejarlas en el muro. Ya saben, no hemos recibido como muchas últimamente, pero los invitamos a hacerlo. Claro, y que nos sigan escuchando y que nos r e c o m i e n d e n con sus amigos si les gustaría que pues, se divirtieran un rato. Se entretengan, se entretengan. escuchando se entretengan. nuestras voces. Eh, y nuestras frases a veces aburridas o chistosas, más bien. ¿La voz seductora de Luis? ¿La voz seductora de Belén? No, no es tan seductora. No, es más sexy.、Eh, tampoco yo creo que sea sexy, pero. Digamos, pero. Pero.、Bueno. En, en, en la opción de que. Es una voz.、Eh, que, que nos e escucha tan mal y que. Bueno, al menos a nuestro. Y el público le agrada, y eso es lo que cuenta, ¿no? Y、sí, así quieres llamarlo, entonces es una voz que no se oye tan mal. Exacto.、Porque、es la voz de Belén. Es la voz de Belén. ¿Y qué te parece si arrancamos pues, con algo de música? Claro, ¿y te parece si regresando hablamos de películas? ¿Cuáles han sido tus películas favoritas? Me ¿Cuál? gustaría hablar de eso. O sea, está muy bien. No, no, no te soy n o No,、bien. no, sí, sí, es que sí. cuando dijiste eso, automáticamente empezaron、pues、a pasar empezar películas favoritas que tengo. Ya, me vinieron como unas tres. Entonces, a s que hablamos de ellos. Perfecto, entonces. No, ahorita、no, se vinieron tres películas. Durante la canción, pueden, ¿puedo acordarme de más? Claro, no. ¿Qué te parece? si v a m o s con esto de Reverend and the Makers. Se llama、sí. He Said He Loved Me. Perfecto. Y、sí, pues regresamos. l o v e 12 week scans, wish you were in a story, it'd be all so right. Bueno, Ya regresamos con esto que fue de Reverend the Makers,、eh, se llama Hisei Hirohi.、Uh -huh. Estaban en el Sheffield, muy amigos de los Arctic Monkeys.、Uh -huh. Exacto. Y bueno, hablando, empezando a hablar s de las películas,、eh, ¿cuáles son tus películas favoritas en este momento? Ay, pues definitivamente yo creo que son muy apegadas al género del terror, suspenso y mies. d Pero también no le hago el feo a la comedia, a, a la acción. Y... A, a novela, pero fíjate que la acción, como que no me gusta mucho. ¿eh? No, sí, ¿no? Es que las las películas de acción ya son como muy a cliché, ¿no? Siempre explosiones y, y tipos fuertes y、sí. cosas del estilo, ¿no? Mujeres hermosas. Ajá, no, Oye, pero también,、no、sé, como ¿qué? que la historia es lo de menos, lo que importa es que haya explosiones, que se rompan no, paredes. El, el, el, yo creo que más el atractivo, ¿no? Y coches alta que velocidad que... que nunca se d e t r u y e n Nunca les pasa nada. Exacto, pueden saltar. o pasan、sí. navías del tren y las e s t r e l l a s s i como si nada pues son inmortales sí, son、chingos. películas inmortales. inmortales bueno pues yo no tengo un género como favorito digo a mi me gustan como varios géneros pero pues digo no significa que me gusten todas las películas hay películas claro por ejemplo te platicaba hace rato que、Ay. estábamos viendo la de Transpotting me gusta、buena. mucho a mi、sí, bueno. con i g a n McGregor y quien más La naranja mecánica, no, me no pues sí, también son, creo que son esas películas de, son de culto ya, de, no, pues sí, que, que son para, como para tenerles ahí en, en pequeños cines en casa, c o t e c c i ó n de mi casa, no, y a bueno, igual hablando como de este tipo ya de naranja mecánica, también hay una película muy buena que se llama Spider.、Oh, yeah. Es acerca de un esquizofrénico que, entre sus alucines, él pensaba que su papá había matado a su mamá. Y... No, no, no es、Véala. spoiler. s No es spoiler, s v e a l a Es muy buena, la verdad. Este, te, te va. Es de ese, de ese tipo de películas en donde si te pierdes segundos, olvídalo. Ya no la. Ya no la. Ya no la. ya, Entonces, ya, ya no la llego a, a, de... a ver, y e a que ya llevar mi r e f r e s c o Porque h a pasado lo、sí. que vas al cine y, y, y a, con q u i e n vas, e le ocurre que quiere un r e f r e s c o a la mitad de la película. Sí, no, y eso es demasiado o Sí, no, y luego lo peor es que me tocó salir. Y las personas que estaban enfrente se taparon, ¿no? Al p r i n c e p i o perdí como una cuarta parte de la película. Pero bueno, me dijeron que no perdí mucho. No, pues no sé. <risa> no, no creo, no, no sé. ¿Tú crees que no? Bueno, igual, este, pues, ¿qué te parece si vamos a estar con una canción y seguimos hablando de eso? t Claro. ¿Qué te ¿Con te qué、participas? nos vamos? s e m o s con f a l l s Ok. El título se llama Homer. Ok. Y regresamos. Si escuchamos algo de False Homer,、eh, una banda inglesa, que he dicho, bueno, igual pudimos haberlo tocado con el programa pasado, porque esta canción forma parte del de soundtrack de una serie que se llama Skins.、Mm, cierto, no la he visto, pero sí me habías comentado h a e s t á ahí una versión gabacha.、Eh, y bueno, volviendo a las películas, ¿qué otras películas puedes recomendarnos? Ay, pues también les recomiendo la de. Así, así del precipicio, esa es mexicana, me parece. Reiki Re en por un sueño también está muy buena. Y que, de hecho, siguen como que esta temática como la d e transporte de drogas, m u e r t o No tenía chance de ver la de, de, de, de, de Reiki, habrá que, que chicarla. La ciudad de Dios, igual es muy buena. Es una, es una, este, es una película portuguesa, me parece.、Sí. O hablan por t u g a c o Es una de esas. ¿O brasileña? O、oh, brasileña. O、eh... asiáticas, como las canarias, No, No, porque、sí. salen africanos. ¿Salen africanos? Sí, salen africanos. Entonces ya no es ni portuguesa ni. Oye, pues no recuerdo, pero salen negritos. Y, <risa> y esta, la verdad, está muy buena, se la recomiendo. Que, que, que tenga la oportunidad de. Chance de, de chance de, de verla. verla, la verdad se la, se la recomiendo mucho.、Eh, también había otra que se llamaba. Pi, pero no recuerdo el tema、ah, de Pi. Ah, Pi, ay, sí, dame、no、aviso. Era、visto. un matemático muy grande. ¿no? Mucho que está en blanco y negro, ¿no? La película. Sí,、eh, que él decía que todo el mundo se manejaba bajo una, una cifra.、Uh -huh. Y él estaba en busca de esa cifra. Pero, pues, como todo buen matemático tenía.、Eh, pues. Como sus problemas. Sus problemas. Como, ajá, como medio esquizofrénico de repente. No, no, no era esquizofrénico. Lo que pasa es que él, él tenía este. Mi graña, u n t a migraña aguda. Entonces, cuando le daba migraña al vida, no d、pues, e Sí, que de hecho、tumbada. es una película muy Bueno, a mí se me hizo muy difícil de ver, porque si de repente como que t e s e s p e r a y te confunde. Y Tuve pues, que verla dos veces yo. Y pues al final, el final es muy. De verdad, sí、pues、e s muy impactante porque la verdad nunca, nunca me había tocado ver un final de esa magnitud. Sí, Pero no lo vas a contar. n o no, no lo voy a contar. Quienes ya la vieron, pues ya se a voy a c n t a r Quienes ya no, pues pueden, tienen chance de verla o buscarla. Pero pues, nada más les adelanto que efectivamente descubrió esa cifra en donde todo. todo con, bajo esa cifra se movió el mundo. ¿Y todos mueren? No mueren todos.、Ah, está, bien, <risa> está bien, todos mueren. <risa> todos mueren. ¿Y tú? Película, yo no, yo no te dijaba. Una, una película favorita que tenga yo. Pues ya te había dicho, la de ¿vale? Tampoco. Casi no he v i s t a d o el c i n o Ah, por ejemplo, La de t e r n o Respaldador, que n una vez sí recuerdo. Sí, no, con este.、Ay. No hay a wood y este. El que sale. Jim Carrey. Carrey. Que de hecho ahí como sorprendió un poco, ¿no? Porque es un papel más sea,、no. serio y él siempre estaba curado como a c e r u a l u d o La WhatsApp. No, y a, a ver la hora de, de una persona seria. Como bueno, ya h a b í a s comentado, una persona seria, enamorada, entregada.、Uh -huh. Con problemas maritales y ahora. Y la verdad a mí se me sorprendió mucho y cuando la vi yo s í lloré mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q o é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q u s q u é h u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é s u é ¿Qué? é q u c q u é e u é q u e q u é ¿Qué? é e u é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é u é q u Bueno, ya regresamos con esto de los cosmetics, esta、sí. banda de Satellitex. ¿Satelite? ¿Con esta canción que se llamó?、Eh, Newcomers. Newcomers. Newcomers. Newcomers, que ya tiene rato que no sabemos de ellos. De hecho, que, sí. ¿Qué estén haciendo? Y... O sea, a lo mejor ya andan preparando un nuevo disco. Ay, pero eso no, tardaron un nuevo y e pues. Oye, nada,、no, sacaron un disco y ese tardó como cinco años, pero bueno.、Sí. Dicen Ay, que ya, ya. en pocas cantidades es mejor. No se va a pasar como. Me tienes que te atiborrar como. e este...、sí, sí. Como bueno, el vocalista、sí. de Guns N' Roses, ¿no? Que tardó ¿no? como 10 años en sacar su disco. Que hasta los de Dr. Pepper dijeron que cuando sacaras el disco lo iban a regalar. Iban a regalar s o d a s a todo Estados Unidos. u p o q o salió hace poco y sí regalaron los d i c o s Bueno, pues ya revisando las películas, me platicabas también hace rato que las películas como de acción, no, de s u s p e n s i y de terror japonesa se ¿sí? son ¿Sí? han. ¿Es cierto? ¿Por qué? Sí. ¿O qué crees que se deba? Bueno, que... aprovechando que Belén es nuestra experta. En no, cine no soy mayor, experta, ¿no? no. Que al rato <ríe> me, me van a echar ahí la culpa y b a le n d i j o No, no, chicos, yo. No, yo、oh, no pero para que, que lleguen hacia ti y te empiecen a preguntar, como, ¿qué como, o película me recomiendas y así?、Yo、no, y o o p i no. que... Pues es que、mmm, los efectos son muy buenos. La verdad, o cómo hacen a sus monstruos o con sus fantasmas, la verdad s i dan miedo. p r e es、si、Bueno, yo, yo creo que d es como otra cosa, no sé, yo creo que no、sí, es como la chica. a p o r qué me pregunta? s No, porque yo, es mi opinión, lo que yo creo. Yo pensé que Ay, tenías todo、es. algo más objetivo. ¡Ay! Gracias. <risa> <risa> <risa> <risa> no, pero llegó un momento en el comentario、pena. de los efectos. <risa> iba apenas en el c o m e a de la historia. Ok, ok, ok. Sí, tienes razón, tienes razón también Luis en la. Ya me va a robar mis argumentos, ok. <risa> tienes razón Luis también en, en, la, en las temáticas que se manejan. Creo que las que más han sobresalido, o bueno, que son más, que, pues, son más comerciales, son las de la maldición. Y de hecho la última, bueno, me tengo que ver la última,、eh, que no salió aquí en cine, pero la última es como que entrelaza la diferencia de la maldición. La niña, el gato, el niño, este. No sé, está Está, está interesante, es, recomendable está según interesante Belén, ¿no? No, no vas a contar d e l trama porque pues, no queremos. No, Yo tampoco la he visto y, y no quiero escucharla. No. Quiero verla. Oye, y, y, y, y películas que están en cartelera ahorita. ¿Cuántas te, te gustan? <risas> pues la del Diablo adentro está muy buena. ¿eh? Diablo adentro.、Ah, l del Diablo adentro, adentro el... La de. La mujer que, está, que tiene diferentes demonios dioses de y que envía a la chica、no、la he visto. allá a, a Roma para que ayude a su mamá, pero en realidad hace, tiene difer diferentes demonios. En... Sí, a lo mejor e l l a la vieron. Y la verdad, sí, al final yo me quedé así. ¿Cuántas palomitas me das? Ay, como unas 8. 8 palomitas, 8 de 10. No? no, es muy bueno. e l e s muy exigente en ese aspecto. Y a para que le dé 8 palomitas a una película, es como de... No, no, se, no me sobrevalores, porque al darte v a n a de c i r m a n o q t e n g o un amigo experto en c i n e r、ah. n é t i a A ver, ¿qué otra película? No, no, no. ¿Qué, a ver.、Mm. A la de John Carter. e s t a película. e s t s muy buena. ¿Qué la nos de puedes、John、hablar de, de, de John Carter? Pues John Carter, un joven muy guapo que. Que, que se convierte en antropólogo. ¿Me preguntas? No, no la he visto. <risa> no es que me pregunté en Bueno, no sé, pero se convierte en un excavador. Este, retiro lo dicho en el antropólogo. Se convierte en un excavador. Sublime. Porque... ¿Cuántas palomitas le das? ¿Cuántas palomitas le das? No, es que es, son tan profundas las críticas y reseñas de las películas que t e n o s r e comiendo. Estoy cando un poquito cansada. ¿eh? ¿Qué puedes esperar? ¿Cuántas palomitas le das? ¿Cuántas ya? a palomitas le das una película?、Eh, le doy. Le doy, le doy. ¿Cuántas? Pues como unas ocho también. ¿no? Ocho palomitas hoy, Belén. Nos estaba tirando puro peliculón, ¿eh? <risa> Dejad andar. Y vámonos con Ay, una canción, ¿no? Un sí, ahora con c u á l nos pones、bueno, tú, escoge la canción. ¿eh? No, no, no, tú、no, escoge la. No, no, no, adelante. Tú, adelante,、favor. yo bueno.、Eh, bueno Esta es una canción favorita de Belén, solo que tiene miedo a decirlo. Es de b a d for l a s h e s se llama What's a Fear to Do. Y、Ajá. regresamos. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. It was then I had to say Pues ya regresamos, escuchamos algo de b a d for Lashes. Y ya saben, ya se dieron cuenta que tan agresivo puede llegar a ser este Luis. Pero. ¿Agresivo? Yo. Demasiado agresivo. Solo estaba a Adulándola por lo. Adulándola. No, sí, sí, sí, ya, ya. No, ya, ay, aplaudí así. ¡Guau!、Wow, ¿No es que era <ríe> increíble? Y súper. Sintaxi, ¿Sintaxi? Sí. Sinopsis, ¿no? Reseña. Sí. Deja, es tan. Saca palabras así. Te deja como de wow. ¿Qué? h a l g o increíble. ¿eh? Hoy, hoy creo que no.、Oh. Tal vez tal v e ustedes, porque solo la escuchan. Pero yo la pues, estoy viendo y digo, no manches. O s i n c r e í b l e increíble. increíble、no. Escuchar es como, no sé, ir a ver una obra, buena, una buena obra de teatro. ¿no? No, serio. Bueno, mi, mi lado artístico se sale. Exacto, exacto, no puedes ocultarlo. Y bueno, ¿qué vamos? Pues. d No, ya no voy a decir nada. p <risa> Oye, r q u e comiendo. me acuerdo mucho de esta película, La Origen.、Oh, es una de las películas que sacan、sí. de contexto. Está, está muy buena. Oye, sí, es muy buena. Bórralo, Víctor. Sí, es muy buena. Y dicho te pone a pensar. Bórralo. En cosas. <risa> no quiere quitarlo. <risa> Sí, por favor, Ay, como si estuviera amarrada, Belén. o s e a yo estoy más lejos de ella que de la computadora. Ay. Bueno, Chicos, bueno. ¿verdad es verdad que no quieren escuchar esto. No, no lo quieren. Y ya vamos con una canción y regresamos. Sí, Ahora no, que Belén、sí. se recomponga un rato.、Eh, vamos con esto de estas chicas suecas. O si f u e c a se s llaman Dos Dancing Days. Y la canción es Run, Run. Y regresamos. Corre, corre. Bueno, y después de esta abrupta interrupción, regresamos,、eh, escuchamos a dos Dancing Days con Ron. Ron Y b e l e n ya un poco más repuesta y cargada de esas energías cinéfilas. s q u e trae? Nos va a hablar sobre las películas de Disney. Ay, ¿por qué? Siempre me pones en la piel estos o n i t o s i quieres, te hablo de las de acción, de c o m e Bueno, nos habla、sea. de las películas que ella quiere. ¿De qué películas? ¿El yo, yo quiero? ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? o Este. Pues sí, de Disney. y、oh, <risa> y te quejas? Oye, pues ya, de Disney,、bueno, quizás los、okay. chicos no les pueden quedar mal. Ay,、okay, qué, de Disney, el... de Disney. De Disney, ay. Pues yo creo que, que todo mundo pasó por las películas de Disney. Sí, desde las, de las clásicas, ¿no? Las de Bambi. Bambi.、Eh, Tenía una duda, Bambi es niño, ¿verdad? Sí, sí. Tiene nombre de niño. Bambi. Es unisex, ¿no? es <risa> Lo、no, no, mejor que has dicho el día de hoy. <risa> ¿Sí? ¿Es unisex? x s í yo creo que sí. No, pero según yo e s niño, porque luego hay una película, Bambi 2, donde encuentra、Ajá. una. ¿Qué, ¿Qué es Bambi? ¿Es un. Servatillo? Sí, eso. Que encuentra... Pre prefiero que te equivoques. <risa> que te equivoques Ok,、sí. bueno, va a mi, va a mi. ¿Quién no quedó marcado por mal? Y la muerte de su madre. Ah, sí, fue algo muy bien. El Rey no, León,、sí. el Rey León. El Rey León 1, el Rey León 2. m u f a s a Sí, m u f a s a Creo, creo, creo no, que s o、no. n de mis favoritas. El Rey León 1 y el Rey León 2. Sí, creo que son. ¿Dónde se va a estar la acción a Kimbra? ¿Es en el 3?、Sí, s、sí. o no no es、Blonde? en el 2. ¿Hay Rey、no, León、no, 3? Sí, es e l Rey León 3, pero en realidad、eh, en la película del Rey León 3 sale más este, Timón y Pumba. así como camasolida de t i m ó n y Pumba vive、uh -huh. y aprende las cosas que se aprenden、sí. no, t i m ó n y Pumba siempre、no, se、sí. ¿Sí, sí, sí. a p r e n d i ó esa canción uy Toy Story Toy Story 2 Toy Story, ¿no? Toy Story 3 Toy Story 4 fue... no todas las calladas <risa>、ah, 9,4 no? ¿no?、Eh, ah, pero、eh... hay unas caricaturas de voz la Giro ¿no? eh, que salían en Disney Channel bueno s a l í a n s í de hecho sí creo también en la en tierra de osos、no. también fue, es, creo que también marcó mucho la vida de los niños Eh, ay, pues yo que les puede o d c i r La Sirenita, La Bella y la Bestia,、eh, Blancanieves, Mulan no me gustó mucho, pero también la llegué a ver.、Eh, Aladino, Aladino, Aladino también es de las viejas. Monsters, Monsters, i n s、sí. t Pero bueno, ella, esas son ya como que más actuales. a h es que el v e r a n es más grande que yo, pero bueno, a mí, yo, el que mejor marcaba mi, mi, mi infancia, Monsters, <risa> i n s <sí>. t <risa> <risa> Que otra, que otra, bueno, es que somos generaciones diferentes, entonces se nota aquí como el choque cultural. Esas películas no las conozco y de repente me habla de Mulan, o sea, yo en mi vida s u p e que era Mulan. Mulan, no, no dice Mulan. Monster Stink, es como. Monster s t i n Cars también, pues desde tu época, ¿no? No, pero es un monstruo Cars. c o q u e a ver Cars 2 en el aburrí, me dormí. Cars 2, sí, s Una recomendación más de a l e j ¿Quieren ver Cars 2? No lo hagan, se van a dormir. No, para los niños. ¿Cuántas palomitas le das a Cars 2? Pues la verdad es, cinco. Para los niños, cinco palomitas. Cinco palomitas. Peter Pan también, llega a ver Peter Pan. Este. Que de hecho salió una película que no era animada, era como con personas, ¿te acuerdas? s í Que sale la canción de Couplet. También había una canción que, que eran tres compadres. Salía el pato Donald, s a l í a un perico. No me acuerdo quién salía, pero era algo de los tres compadres. Y también era buena esa película, me hacía mucho reír. No me acuerdo.、No, no. Un clásico de Disney es la de Fantasía. Alicia en el País de la Santa. No, no Fantasía. En el m a r a v i l l a s Nunca la vi. Yo no dije nada. Ay, no te hagas ya. No, dije Fantasía, me refería a una película que se llama Fantasía. Pero dije, yo nunca la vi. Pues、no es que yo creo que no. Bueno, no sé, pero ya estabas hablando de Alicia en el País de las、sí, Maravillas. La más reciente, ¿qué te pareció? Muy buena, está como que muy. Con Johnny Depp. Ay, es que John Depp es Johnny Depp. Johnny Depp. John Depp. John Depp. Ajá. John Depp. Yo, le, yo le puedo tutear、sí, no、y no hay, no hay bronca. a cuál es para sí, mí tendrás e s a Yo creo que sí sea la m a r i l l más a d r Bueno, para mí, no sé, pues el cual a los、Estamos、que nos、tirando. están escuchando, pues, igual no les gusta, pero yo estoy hablando por mí. La experta、encima. Y tú, a ver, yo, cuéntanos. ¿qué? Cuéntanos, pues. Yo creo q u tú, tú,、no、tú es, tienes、no. una gama más grande de, de, de, películas de las películas, de claro, sí, por supuesto. No, quítese pensar eso, no. De hecho, casi tus、no. lentes. Tus lentes no sí. son una、sí. película. Sí, de hecho, Disney llama o Disney's My p o ¿no? r c s e s Donde, no, pues que esto me lo saqué. Y pues sí, no, de Disney no se me viene、sí. ninguna como a la mente ahorita. Solo se me viene a la mente de Phil Collins cuando pienso en Disney siempre hace como los soundtracks Tarzan a y... Ay, Tarzan también. Sí, está muy bonito Tarzan. Ay, hay un momento muy bonito de la de Tarzan fue cuando este, le canta a la, la mona o la sinia, no sé qué sea,、eh, a, al bebé a Tarzan y le dice que ella siempre va a estar a su lado y salen muchas mariposas. Ay, está muy bonito esa e esa canción está muy, muy bonita. Pero, ¿quién me queda cantando? No soy c o l n o no soy c o l Es otro. Es otro. Pero Igual, bueno, ya. Ya, ya, ya. Por ya. favor, ya déjame. Ya no voy a hablar porque no me、no、estoy aquí que <ríe> me. Ok, bueno, vamos con una canción. ¿Qué te、Arctic、parece? Estamos、Monkey. a vísperas. Sí, de e l a ver l a el s a c r i c Monkey s e l 28 horas. ¿Ya a y más? d s e m a n a s Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Una semana. Semanas. Una semana. No, una semana semanas. Depende.、Sí. Si estás escuchando esta una semana de que. c o sea, n cierto, es, es una semana. Probablemente lo e s c u c h e s el mero día del concierto. O tal vez cuando lo escuchen ya haya pasado. Pero pues no importa. Pero bueno, ya v a m o n o s a ver con los t r Que de hecho es de lo más reciente que sacaron. Igual es relativo. Más reciente depende de cuando estés escuchando esto. Bueno, ¿nos vamos、esto? a ir o no? Cuando ya sacaron su sexto disco, probablemente、no、lo sea l e más. Sí. sí, Are You m i n e de los Arctic Monkeys. Y regresamos. ¿A dónde? Aquí. I'm a puppet on a string, Tracy Island time traveling diamond could have shaped heartaches Come to find you, four in some velvet morning years too late She's a silver lining lone ranger riding through an open space In my mind when she's not r i g h t t h e r e beside me In my mind when she's not right there beside me I go. Bueno, Belén se quedó anonadada. Ya regresamos con esto que fue de los. Arctic Monkeys. Que se l l a m ó a r、eh, j、eh, u n n una de las más recientes. Y se nota mucho la influencia de la banda que ya, se está teloneando: Los ya. Black k e d s Ya, s tranquilo. De hecho, se suena mucho con la influencia que han tenido sobre sí, ellos. q u i n d a No, sí, no, pero no me refiero a eso. Sino lo que tiene que hacer t e c Monks es, que, es como que siempre agarran un poco de las bandas con las que empiezan a salir a gira. En este caso, entonces、pues、me、no、estaba tocando con Blackies. Ojalá、uh -huh. vengan con Blackies a México, pero lo t i e n Y suena muy a Blackies. e s muy garage, muy, muy crudo.、Eh, pero está buena, está buena la pero, canción. No se puede coser. <ríe> es la hora de los chistes de Belén. <ríe> Belén viene fina, ¿eh? h <ríe> No, chicos, l a ver, ¿dónde d e es i d e que, s、sí, no, Disculpa, porque ando como que muy. No sé. Vine, vino como dopada el día de hoy,、Creo、pero que bueno. Sí,、eh? no, no, no fue como que en realidad mucho mi día. Y luego imagínense. ¿Luis? No, no, no. No, abrió、no, ahorita, ¿qué? ¿qué? Tú s o l i t a Tú s o l i t a eres material. t r o que son crosses. No puede ser c r o s i e o Perdón. No,、eh... me encantó ese chiste. Lo voy a anotar.、Si、lo voy a contar con mi el. <risa> No sé qué p u e d e n estar pensando ahí los chicos y las chicas que nos q u n El ocurrente que eres, pero también este ya es el último bloque. Sí, ya es el último bloque. Y pues ya nos vamos a ver. Hasta luego. s l e s digo, ¿eh? <risa> sí, ya, ya. e s t como ¿verdad? payaso, ¿eh? <risa> pero bueno, eh, nos vamos con una banda favorita de. de ah, ¿verdad? sí. Al menos que suelte otro chiste malo. <risa> Se llaman de Nike tan famous. Y esto es. Office. All, of All of this. All of this. Ya, no, un, chiste, un, chiste más,、no. un chiste, un chiste más. <risa>、no. Ya, ya p a l l e n o s Tengo un chiste.、No. Chiste, chiste. <risa> Ay, no, no. no. Cuéntanos. Son muchos mis.、Sí, pues uno ya para el feo.、Sí, bueno, si tú te echas un chiste, yo tal. m b Va. No, pero tú primero. tú primero. No, tú primero. Ay, pues el único que me entré es este. g u r o va a robar uno de los chisque. ¿Qué le hace Boa Esponja en el desierto? ¿Qué hace Boa Esponja en el desierto? Escándalo. Chicos. Ay, era para los chicos.、Uh, pero hago t r o Boa Esponja.、No. Igual, es un plan como t ú y o Porque. Ah, no, no, no, Ay, Ay, no. Es que yo lo voy a, a decir. Es de uno mejor. Este. Ustedes saben que es un punto verde en la esquina. De tu casa, no, ¿qué? ¿No? nadie sabe. No, que un chicharro regañado. <risa> <risa> Hablando de esquina, yo tengo uno. ¿Tú sabes qué es el 15 panes en una esquina? 15 panes en una esquina. ¿Una panadería? No, no, no Una panilla. <risa>、ah, <¿cuál? risa> Ay, coño. Ay, tío, estuvo muy bueno, ¿eh? g e n i a l í s i m o Estuvo más, más bueno que, que A ver, otro chiste, otro chiste. No, ya vamos p o r qué un a esponja no va al gimnasio? Está cuadrado de. Otro, o t e n o qué te parece si mira en, el, en la próxima semana? ¿Qué te parece si lo hacemos con el q e s t o No, ya sigue estando、sí, en chistes. Está,、si、está está está está chistes? Que nos,、sí. nos pongan chistes en el muro,、sí. el 6. Chistes simplones. Así como estilo. Como que, que dijo cuéntame, Luis. <risa> ¿Por qué el quesito se despertó a medianoche? Porque tenía que zapillar. ¡Qué honor!、Oh, Me lo contó Belén, ¿eh?、Ah, pero bueno, no. ya n o s vamos y los dejamos con esto de l i k e t a m p i n Sí, pero chicos, no se les olvide que el próximo programa va a ser de chistes. Y dejen sí, chistes, igual, por de favor, porque chistes, los de Belén、chistes. son muy malos. No quieren torturarse escuchando <risas> chistes de Belén. Mejor dejen unos de ustedes, los g u r d o s son mejores.、Oh. y los de Luis están súper bien. Bueno, los míos son mejores. Lo que pasa es、no、sé que ahorita no venía preparado y quise como ponerme a nivel. Entonces, Cálmate tú, nivelación. Ya vámonos con esto de l i k e t a m p i n Bueno, chicos, pues este fue nuestro último segmento y nos despedimos esperando que les haya gustado la actuación de, de Belén. No, de este Luis, porque en realidad, pues aquel que. ¿Yo estoy actuando? No, o sea, permíteme.、Ah. En la estrella en este momento fuiste tú. Ay, la estrella, ¿y quién fue? La que estuvo tirando chistes y hablando casi todos los bloques, fuiste tú. <risa> Brillaste mucho. Sí, eso es e sarcasmo, es sarcasmo、uh -huh. porque. Ay, no, yo no brillé tanto, yo no me estaba. No,、tanto. y tus chistes así de. Ay, ¿por、pues, qué me lo cosen? Porque voy p o b e ¿Por qué no lo cosen? Ay, <risa> ya, por favor, ya, esto, ya. Bueno, chicos, ya, esperemos que, que les haya gustado. Y recuerden que la próxima semana tenemos la, una cita en el mismo lugar, a la misma hora. Que estén acostumbrados a escucharnos. Y. casi nunca es a la misma hora, pero sí, en el mismo lugar y en el mismo, en el mismo lugar. Y pues. Muchísimos besos, muchísimos abrazos y buenas vibras a todos mis amigos que igual me están escuchando.、Uh, y no sé, ¿tú, te, ¿te gustaría agregar algo más?、Eh? Lo mismo que dijo Belén, pero para mi gente. ¿Tu <risa> gente? Órale. Para toda mi gente y todas las personas que nos escuchan. Ok, para la gente de Luis y la gente de Belén, saludos. Sí, suena es como algún pueblo, ¿no? ¿Qué? La gente de Belén, la gente de Luis. Como es un pueblo, que se llama la v e n d a Ya, eso para la próxima, un chiste. Ya. Bueno, v a m o s ya con a l g u n de Naked a n f a m o u s Y como la enésima vez que lo decimos, pero ya, nos vamos. Bye. Chao. Ya te vi la irradio. Sí, vi la irradio.